Señor Calera, y. Bueno, usted ha escuchado, ¿no? es Y usted ha escuchado que ha sido mencionado, que usted ha sido mencionado, escuchar ha sido mencionado tanto en la nota que presentó el señor Cosani, que se leyó a por recién, en lo que acaba de declarar. Yo le pregunto, con la misma previsiones de su declaración anterior, si usted. el invito, si desea aclarar algo sobre eso, o eventualmente contestar algo pregunta si, no si es para de sentarse, o si no vería ahí, le vamos, vamos a ver si llega el micrófono. Porque no hay posibilidad material, si no lo pasaría. Claro, no, es sí, imposible. Bueno, vamos a, a llevarlo. Sí, si sí, va a tener más bombo, está en la A ver... ¿Es que se sucedido con el tiroteo de la fue el señor Nogara, el tercero fue el señor Carrizo y por último el señor Márquez. Los tres están muertos. Incluso me han dicho ¿no? que uno de los imputados al que todos acá en este tribunal es parecido al señor Nogara. Afirmo que el señor Nogara que ha fallecido debía tener el doble de estatura que él. Con relación al hecho del tiroteo de la calle 30. el día del enfrentamiento, yo me hallaba en una disertación en la escuela superior vieja que estaba ubicada en el poste de la plata. se suspendió porque yo alguien no lo identifico y hizo al superior que estaba sentado en la señal de etiqueta, que se cortara la disposición. Volví a la jefatura, a la dirección de investigaciones y tuvo el conocimiento de que existía un gran enfrentamiento en la calle 30. Al día siguiente esto no lo hacer. con seguridad. Al día siguiente, a las 48 horas, fui llamado por el coronel Rodríguez, quien me iba a entregar una documentación para que yo la llevase al comando. Y existía ahí, entre esa documentación, sobre el escritorio de un volante escrito... Mal, un volante escrito a máquina, sin firma, que decía textualmente, los bomberos sacados sobre una chapa, el cadáver carbonizado de una criatura. Yo tenía un pensamiento, todavía lo sigo teniendo, y sostengo mis ideas, a lo mejor equivocadas, a lo mejor no. yo creo que no están equivocadas, que el proceder o la método de trabajo las Fuerzas Armadas no era la adecuada para la policía ni para el combate que se estaba realizando le hice saber al problema Pires por qué no se decía la verdad y digo esto por cuanto el reclamo de la señora Magnani ya era público en la Jefatura Y en el personal de investigaciones. Me contestó algo que yo no esperaba. Me dijo textualmente: el ejército argentino no mata a criaturas en combate. Esto lo aclaré poco tiempo después, como dice el y me dijo que estaba ofuscado Cuando cuanto él entendía que los procedimientos, la policía nunca dijo operativos, y los procedimientos que hacía la policía eran con armas de puño o armas largas, y ahí se había utilizado un cañón sin retroceso. Eso me llevó a mí a pensar que hubo un desacuerdo en la orden, y eso no lo puedo explicar. No me quedé con esa respuesta, lógicamente fui prudente, no le voy a decir, soy el gran valiente. Esperé un tiempo y lo comenté, primero con mi compañero de trabajo, que era el señor Nogada y el señor Carlista. Después lo comenté con otros camaradas. Y por último, y por último, llegué al jefe de policía. Que siendo jefe de policía y siendo el general de retirado, dijo dos veces, yo lo escuché, en reportajes radiales. Quizá como no lo quisieran escuchar muchos, pero lo dijo como militar de Esa señora sabe muy bien que su nieta ha muerto. No tengo más nada que agregar respecto y estoy a disposición. para las preguntas que quiero formular. Bien. Doctora Doctor. Sí. Eh, esta versión que usted está me escucha está hablando de los hechos esta es la primera vez que la da o la, la viste no, no, judicialmente en algún momento en qué lugar se la dije a mi no compañero de trabajo se la dije al jefe de tomate y llegué hasta el jefe de policía para aclarar esta situación le pregunto si judicialmente a ah, judicialmente nunca se me preguntó y no consideré tarde me preguntaron por otras cuestiones Y si usted tenía esta iniciativa de ir a preguntar a sus superiores, que si usted tenía esta iniciativa de ir a preguntar a sus superiores, de cuestionar de alguna manera a sus superiores el por qué eh, no se decía la verdad, y por qué esta es la primera vez que usted lo manifiesta en un tribunal de justicia, o, o, o por lo menos a la señora de Mariana. La decisión mía viene de mucho atrás. Viene desde que los militares tomaron la captura de policía. Primera suerte. Hablé con mis superiores, entre ellos el Comisario Mayor y ópulo. Y segundo, esto que se está tratando acá, mi estimado señor, abarca que desde el año 73, Desde el año 76, cuando fue devuelto, hasta el año 83, abarca solo un terreno. Y hubo un señor que fue el pisagra de toda esta película, no de un episodio, que es el señor Albano Arindelli, quien dijo en su debido momento: Esto yo con 500 mi presos lo arreglo. Es el señor al cual una dependencia nuestra, la subcomisaría de Tom Bosco, lleva el nombre del puesto bajo, y perdónenme la expresión, por una rústica del área 113. Esa lucha fue mía y la sigue siendo hoy. No sé si te la respondí con claridad. No, no la pregunta que yo le había hecho, pero está bien. No, en, en base, de, en sede tribunal dice. No claro, eso es correcto. Correcto, no tengo más preguntas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna querida? ¿No? ¿Alguna defensa? ¿Alguna pregunta? Doctor. Ah, perdónenme, no doctor. Dos segundos nada más, ¿sí? Sí, yo solo veía. Sí, cuidado. Bueno, usted está presente. Eh, las mismas preguntas que, que le he formulado por Sana. Más o menos la Alguna pieza objetiva que pueda respaldar eh, esa crónica de, de los hechos, sobre todo en particular con, con, lo, que con, con merda, en, lo que pasó con la Norda, que en las operaciones de defensa no hubo ningún procedimiento que va a recorrer igual. ¿Parece? ¿Vale? ¿Sí? Con la utilización del tipo de armamento, que se suele. Pero no, señor Carilla, no lo que preguntaba. doctor Rodríguez, de lo que usted explicó, sí. que hablo de un volante. Ese volante, si no entendí, es el que contenía la información Correcto. respecto de la sí. Correcto. La pregunta que se le hizo es si, además del comentario que usted hace, de que había un volante, sí. si existe o existió, que fuera de su conocimiento, ¿algún tipo de comunicación que respaldara? No, no, solamente existieron dichos De camaradas que dijeron que está en el amor de los hechos. Si esa pelotudesa si se hubiera aclarado antes, no estaríamos acá discutiendo hoy. Pero, ¿documentación no? Sandro, volante que usted dice. Sandro, volante que yo vi una vez por el tiempo. Escrito a máquina de este tamaño, menos 10 por no, 10. Escrito a máquina sin firma que decía. Retirado en una charla, el, el cadáver carbonizado en una criatura. Eso no tenía ni firma ni que quería ser de firma real. No era antes de no ver la charla. Está claro, sí. ¿Y los procedimientos realmente que se comunicaban con esa forma de animarlos y tan regular, como para darle trascendencia y que los invitúa a eso? ¿no? Los procedimientos, usé una urina casi a mi mirada. Perdón, quiero aclarar que no está bien. No le respondo. Yo le he aclarado que no más, que no hace falta. Los procedimientos que se efectuaban llegaban a alguna gente muy poca identificada. Otra, los nombres de guerra, como se decía en aquel momento. Nada Eso iba todo al comando de operaciones tácticas y de de la superioridad. Y con los cuerpos de las personas. y con los cuerpos de las personas que pudieran dar la presencia La comisaría local lavado, que tenía esa obligación. ¿Y las comisarías hacían un tipo de actuación administrativa? Si sí, las comisarías realizaban un tipo de actuación. Lo recordó. No tengo más preguntas. Gracias. ¿Y el doctor Andua. Sí, doctor, ¿tú? ¿Qué cuerpo de bomberos actuaba, señor Tarea? ¿Qué cuerpo de bomberos actuaba en este caso? ¿Quién firmaba esta, esta, sí. esta parte que ustedes en este ¿Sí? ¿Sí se Yo le puedo hablar. Si puedo hablar, no conozco. perdón. Me, me lo interrumpí. Los bomberos que aceleraban, que el pueblo que era, no policía. Ajá. Primero, segundo asunto. Para investigar, ratificar. o rectificar lo que yo estoy afirmando acá y que antes afirmó el señor Rosani, yo iniciaría la investigación en la causa de la verdad donde un golpe declara. Ahí, sí, como decimos en Policía, tiraría las líneas o ampliaría la investigación. En el juicio por la verdad, señor. Exacto. El que se lleva acá en la Cámara de acá? Acá, en la de la sí, eh, ¿Se refiere a algún bombero que ha declarado? Sí, ¿Qué? se declaró un bombero. Ah, ¿Y quién era...? ¿Quién era...? O sea, ¿quién, ¿Quién le llevaba al jefe de policía? No, a al Torreón Rospíguez. ¿Quién era la, la autoridad de mando del bombero que le llevaba las partes a... a no sé, no sé qué le fue dado eso. El rospide tenía la función. de coordinación y enlace en la jefatura del policía. Las funciones que yo cumplía, que las guardo para mi declaración, exploración, es posible, en el comando de operaciones tácticas de investigación, lo que él suministraba era documentos para actualizar informaciones o otras cuestiones que, que su debido no todavía pegarse. en cuanto a los menores, y ahora me voy pregunta preguntar a Rosani, ¿supo algún otro caso de, de, de algún ataque u operativo en el que usted haya eh, conocido? Eh, ¿Supo de la existencia de menores o qué, qué pasó con menores que allí estaban? Digo dos cosas, de verdad. El jefe de policía de aquel momento no toleraba dos cosas: el botín de guerra. ni la formación, ah, ni la de criaturas ni los que para abajo tampoco ¿Qué te policía a quién se refería? ¿a quién se refería? Sí. Ah, ¿supo el caso de la base de la base Lemos? ¿Cómo? el caso de una chica de de la base Lemos no nunca te lo supo ¿no no La última querella coincidía con el periodo de preguntar y está contestada, pero más al de eso, finalice eh, la, la, la, la declaración de Charela hacer una petición al tribunal. Ah, ¿cómo no? Una última pregunta, señor Charela, si quiere responde uno. No, no. Cuando usted se refirió y remitió al bombero, sí. ¿está vinculado a, a cuerpos, a cadáveres? Entiendo, entiendo que sí. Le pregunto, ¿usted tuvo conocimiento de la existencia de ese día de una molera? ¿Sabes lo que es una morguera? Sí, perfectamente, esto servicios sociales y anduve en la morguera. ¿Sabes si sería bien una morguera? No lo sé, pero es factible que la hubiera. ¿Y a quién pertenece si no lo recuerda? ¿A qué? Las molgueras dependían de servicios sociales. De servicios sociales. Correcto. Bien. ¿Alguna nota más no tiene la parte? Bueno, terminó entonces su declaración y vamos a escuchar al. Doctor, lo escuchamos en ¿No? sí, sí. la teoría. La de